La web oscura, o Dark Web, es una parte del Internet profundo, Deep Web, que no está indexada por los motores de búsqueda convencionales. A diferencia de la web superficial, que incluye todo lo que puede ser encontrado a través de motores de búsqueda como Google, la web oscura es inaccesible sin el uso de software especializado. Aquí hay algunas características clave de la web oscura. 1. Anonimato y privacidad. La web oscura a menudo se asocia con un mayor nivel de anonimato y privacidad tanto para los usuarios como para los operadores de sitios web. Esto se logra mediante el uso de tecnologías como Toro y 2P, que encriptan y enrutan el tráfico a través de múltiples nodos para ocultar la identidad y ubicación de los usuarios. 2. Contenido no indexado. Los sitios web en la web oscura no están indexados por los motores de búsqueda convencionales, lo que significa que no pueden ser encontrados a través de una búsqueda común. Esto puede incluir foros, mercados, blogs y otros tipos de sitios que desean operar fuera del alcance de la web superficial. 3. Actividades ilegales. Debido a su naturaleza anónima, la web oscura ha sido asociada con una variedad de actividades ilegales, como la venta de drogas, armas, datos robados y más. Sin embargo, no todo en la web oscura es ilegal o inmoral. También hay comunidades que se enfocan en la privacidad, la libertad de expresión y la resistencia a la censura. 4. Acceso especializado. Para acceder a la web oscura, los usuarios necesitan software especializado como el navegador Tor. Esto permite la navegación a través de la red Tor, que es una de las formas más comunes de acceder a la web oscura. 5. Riesgos y precauciones. Navegar en la web oscura puede presentar riesgos, especialmente si los usuarios no toman precauciones adecuadas. Esto puede incluir la exposición a contenido perturbador o ilegal, así como riesgos de seguridad como malware y estafas. La web oscura es una parte oculta de Internet que requiere herramientas y conocimientos especializados para acceder. Aunque a menudo se asocia con actividades ilegales, también puede ser un espacio para aquellos interesados en la privacidad, la seguridad y la resistencia a la censura. Siempre es aconsejable proceder con precaución y estar consciente de las leyes y regulaciones locales al explorar esta parte del Internet.